Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mi Te juro corazón Que no es falta de amor pero es mejor así un día comprenderás que lo hice por tu bien que todo fue por ti la barca en que me iré lleva una cruz de oro va una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de astio. Culpable no he de ser De que por mí puedas Mejor será partir. Prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor. Recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Barca en que me iró lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor que en esa cruz en ti me moriré de h ti